Declaramos que no hay nadie como tú Y que eres santo Que eres el Rey Sobre todo eres el Dios de todo el universo Apocalipsis 4.8 Una parte dice y Los seres vivientes allá en el cielo No cesan de decir santo, santo es el Señor No cesan de decirlo Los 24 ancianos Sus coronas delante de Él Yo te pregunto esta noche ¿Estás dispuesto a levantar Tu mejor adoración Y a declarar con todas tus fuerzas Que Él es Santo